Karina Olivera, Carina desde, desde Morelón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. <risa> ¿Qué tal? Jorge, los buenos días para ti, para toda la audiencia. en Tito Rivas allí en controles, Ricardo hogar, 21, no se escucha nada. Sí, se escucha está ah, bárbaro, bárbaro. Ahora sí, no, no, es que Ariel me está diciendo acá, no ah. escucho, no escucho, que ya tenía retorno, ahora sí, escucha, escucha bien. 21 grados de temperatura, igual sensación térmica, hoy 2 de noviembre, obviamente estamos en la necrópolis de Maldonado. Mm. Hemos hecho un recorrido del de, el que hacemos todos los años, hace muchos años, en allí el eh, Camino switch con respecto a los vendedores de, de flores, de, de flores plantas y demás. Y demás. Mm llamativamente, Jorge, increíblemente, solamente eh, puestos, puestos, dos. Uh -huh. Dos. Eh, está, estaba llovinando, y temprano, ahora no llueve, estaba llovinando, después una vez que entras aquí al ingreso a la necrópolis, al caminito, tal vez se suma alguno más, pero es Leticia Amarilla la que encontramos allí, y un puestito más, que nos contaba de todo lo que tienen allí en oferta, como todos los años hemos hablado con ella, tienen alelíes claveles Esclave, Cristantemos, Siempre vivas Papelitos, eh, estatiches, eh, clavelinas, macetillas. El, el ramito, si uno quiere pensar en un ramito económico, eh, 200 pesos y tiene un ramito de, económico de flores naturales. Nos decía allí eh, Leticia que lo que se vende también mucho, obviamente, son las flores plásticas, estas flores que vienen de China. Y además, teniendo en cuenta las razones, porque aquí ahora nos dirá Ariel si se mantiene todo, pero no se puede poner agua en los floreros. Por tanto, si uno compra flores naturales, seguramente una semana y ya no, no estará más. Pero bueno, más o menos, para que tengan idea, si están pensando en venir a comprar el ramito uh, casi al llegar al cementerio, vayan teniendo en cuenta entonces lo que está en oferta. Ariel, como siempre, gracias por recibirnos. Ariel Clavijo, uno de los encargados de aquí de la Necrópolis de Maldonado. Hablábamos un montón de cosas fuera de micrófonos, Ariel, como lo hacemos cada año que vengo por acá. Eh, hoy, eh, ¿qué horario tienen? Estamos un poco confundidos con el horario. El horario real de esta jornada que está en especial hoy 2 de noviembre. Buenos días para todos. Buen día. Sácate bueno, el barbijo. Bueno. tiene ah, yo, Si yo uso no, no, no. dos sí, do barbijos, ¿Ariel tiene? Sí, dos sí, bueno, me cuido sí bastante. claro, claro. Está claro, bien, sí. está bien. Este, el horario es de 8 a 17.30 el horario que está puesto en la cartelera que fue el del cementerio. Generalmente se extiende un poquito más, por obvias razones la gente demora en retirarse, este, no va a haber problema porque hay el guardia de seguridad que espera que la gente se retire y después cierra. este Hoy, por ejemplo, abrimos a las 7 de la mañana porque ya había gente, el horario era las 8, pero se abrió a las 7 porque no no había inconveniente. este Además, el horario siempre es de 8 a 17.30. Ah, bien. Eh, la, la duda era, teniendo en cuenta esta jornada, si te ampliaba hasta las 17.30, teniendo en cuenta que la salida laboral generalmente es a las 18 y por ahí el, el horario que la gente puede llegar hasta el cementerio Sí, este, si no tuvimos esa información para, para alargar el horario, entonces este, estamos con este horario. Este, dependía de otra de otras decisiones. este bueno pero no va a haber problema que las personas vengan y este, no va a quedar nadie afuera para bueno, poder ingresar igual. Bien, Ariel, eh, ¿qué, ¿qué protocolos están vigentes en esta oportunidad? Bueno, como ya se sabe, este al aire libre acá, la mayoría de las cosas es al aire libre, este se puede ingresar sin tapaboca nosotros tratamos de que, como hoy un día de mucha gente, si pueden ingresar con tapaboca es mejor para todos. Y este en lugares reducidos, que eh, son las oficinas y eso, está con tapaboca obligatorio, ¿no? Bien. ¿En ¿Cuántos funcionarios están trabajando hoy? Trece eh, funcionarios están trabajando hoy. ¿Por hoy? ¿Por ¿Hoy? la jornada de hoy? Sí, son, son el total de los funcionarios que tenemos. Eh, este, en realidad somos 14 pero uno está de licencia, son tres. trece funcionarios están trabajando hoy y están al servicio de, lo, de, la, de la gente que viene preguntando por sus nichos, por sus son lugares donde a veces se olvidan donde, donde quedan, y a eso lo acompañamos y le llevamos la, las, las floreros y todo eso. porque es gente mayor? Hay mucha gente mayor que viene, la mayoría es gente mayor. y acá veo que hay, están todas las sillas de ruedas dispuestas también. Están a la orden ahí porque hay gente que viene, incluso entran con vehículos, hoy de mañana entraron dos vehículos, porque hay gente que no se puede bajar de del vehículo, nosotros lo dejamos entrar. Le pedimos siempre que venga bien temprano porque es donde hay menos gente. Pero está esa posibilidad también de personas que no pueden bajarse el vehículo, lo dejamos ingresar suavecito, no hay problema. Bien, eh, me decías también fuera de micrófonos que se ha estado realizando acondicionamiento del lugar. Sí, por suerte este, se hizo una pintada gigante de todo el cementerio de acondicionamiento total. Eso fue realizado por los compañeros de Silsa que vinieron, hicieron toda la pintura del cementerio. Nosotros hicimos algunos retoques, como siempre hacemos, pero la mayoría de los trabajos de pintura que se hicieron en el cementerio fue hecho por los compañeros de Cilsa. este También ahí ingresaron personas de ONG y de Jornales Solidarios, que trabajaron con ellos. Jorge, Ariel te escucha. Hola, Ariel, buen día buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ariel, en eh, ¿hace mucho tiempo que estás en ese, en ese cargo, en ese lugar? Sí, seis años. Seis años. Eh, ¿Notas que, que el caudal de gente en una fecha como esta se mantenga, que disminuya o aumente? Y bueno, eh, te diría que está bastante parejo. Uh -huh. Lo que ha sucedido es que la fecha de hoy es martes, dos. Uh -huh. Sí. Cuando cae un domingo 2 se nota la diferencia. Claro. Porque te explico, el sábado vino gente, el domingo vino mucha gente, Ajá. ayer vino mucha gente y hoy bastante gente también. Claro. Entonces, se repartieron por la, por la fecha. Entonces, este es según, si hubiera caído sábado también, ahí se nota en ese mismo día o domingo mucha más cantidad de gente. Pero es, ese es el motivo. Uno que está acá se va dando cuenta que, que la gente, como no es feriado para la mayoría de las personas, este aprovecha a venir el sábado y el domingo anterior. Y, alguno, y una cantidad importante vino ayer y hoy otra. Más allá del mantenimiento Ahora, habitual que se hace del cementerio, eh, ¿se están eh, construyendo o habilitando ya alguna serie de nichos nuevos? Eh, se está realizando la... la el acomodamiento del terreno al costado del cementerio, uh -huh. que después va a ser unido a este cementerio. Este, pero recién están arran arrancando, la eh, sacaron los eucaliptos que estaban ahí y están emparejando el terreno. Una empresa particular de es, licitación ¿Eso es sobre qué parte? ¿Sobre la parte del fondo, digamos, del cementerio? No, eh, al costado, o sea, ¿cómo explicarte? A la izquierda de... De, si estás parado de, frente, de frente, frente a cemeterio. la izquierda. Bien, bien, bien. A la izquierda. Ahí Entiendo. es una franja de unos, es, cálculo, unos 70 metros de ancho por, por 150 sí. hasta el fondo de largo del mm. este Que va a ser, ahí van a ser este, los nichos y urnarios. Tenía entendido que eran alrededor de mil nichos y mil urnarios. Pero o sea, eso era lo que yo tenía entendido anteriormente. Eh. La empresa... La empresa ya sacó los eucaliptos y niveló el terreno y está haciendo este la cañería para los desagües. Eso es lo que hemos visto nosotros de acá. Bien. Eh, me decía que son 13 funcionarios trabajando en, en días habituales. ¿En cuántos turnos se dividen? Eh, se, se, se dividen en dos turnos. ¿Mm. Unos trabajan de domingo a jueves y otros trabajan de viernes a bien y, y eso que significa que entre porque, sí porque qué, qué pasa como no no tenemos abiertos todos los días claro este, tengo que dividir los funcionarios para darle dos los días libres claro que corresponden. claro entonces un grupo que sea un seis o siete vienen en un, en un grupo y otros seis o siete vienen en otro hay un momento en el medio de la semana que nos juntamos todos que es el caso de hoy que estamos todos mañana miércoles estamos todos y el jueves estamos todos, ya el viernes ya merma, viernes sábado y domingo queda un grupo y, y así sucesivamente, bien y, y cuántas horas de, de ocho horas y media, ocho horas y media y, sí, y abierto dos. el público cuántas horas está por día, nueve horas, nueve horas, bien no a ver, nueve horas y media de, de ocho a diecisiete treinta, claro, <risa> nueve horas y media, nueve horas y media. Gracias, gracias por esta charla muy amable. Dale, por pues, favor. Bien, reitero que es hoy el horario hasta 17.30, pero si alguien llega un poquito más tarde, nos decía Ariel, también podrá ingresar. En este momento ya están realizando los preparativos para la misa, así que aún puede acercarse. Seguramente, ¿está previsto para las 10? Eh, A las la 10 sí. la, la hora de la misa. Bien, están preparando todo, así que hay tiempo de acercarse. Cerramos, Jorge, nos Dale. reencontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.